que se va a jugar dentro de lo que tiene que ver con el ámbito deportivo en la provincia de La Pampa. ¿no? Estamos hablando de la final de la Copa de la Liga Pampiana, donde estarán jugando Juventud Regional de Miguel Cané y el equipo de Ferro de Realicó. Tenemos comunicación telefónica en este momento con José Uriguen, arquero de Juventud Regional de Miguel Cané, a quien saludamos y le damos la bienvenida en esta mañana en Radiocracia. José, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Seba, buen día, ¿cómo estás? Eh, buen día para usted y a todos los oyentes. Bueno, un, un gusto saludarte, me imagino que estarás ya con, con las ansias ¿no? de jugar este, este partido decisivo ¿no? para, para Juventud. Sí, la verdad que estos partidos finales no se juegan todos los días, partidos importantes y la verdad que la ansiedad, la ansiedad te va ganando, pero bueno, ahora hay que estar eh, lo más tranquilo posible para, para que las ansias no te, no, no te jueguen en contra el día domingo. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu temporada en este equipo de, de Miguel Cané? La verdad que fue de menor a mayor, como fue, estábamos en la pretemporada, la verdad que para los primeros partidos no he encontrado la regularidad que, que venía teniendo otros años y bueno, con el correo de los partidos me fui afianzando en el arco y la verdad que por suerte estoy vendiendo un buen campeonato que esperemos coronarnos con el, con el campeonato, ¿no? Mm. Eh, ¿con, ¿Con qué equipo te encontraste cuando, cuando llegaste por ahí? La verdad es que encontré unos pibes que, que ya más o menos manejaban la idea del técnico, porque ya el técnico ya había estado trabajando uh -huh. el, el, el año pasado y la verdad que no costó tanto adaptarse al grupo porque es un grupo muy bueno que intenta, que intenta jugar y sabe lo que sabe jugar, entonces por ahí las piezas que se agregan se adaptan fácil. Y no costó mucho la, la adaptación al equipo. Bueno, me imagino que, que, que como pasa en estos casos, no, normalmente eh, más allá del club, la, la localidad ¿no? pone muchísimo entusiasmo en, en, en cada eh, posibilidad de definición, en cada título o en cada ascenso, como están peleando ustedes. Sí, la verdad que sí, que la localidad está, está muy activa en estos días, está, está muy activa, la verdad que ayer nosotros anoche fuimos a entrenar. Y había un grupo de, de simpatizantes de pintando banderas, todo para que el domingo tenga, tenga un marco lindo en la cancha y ¿viste? para que se vea linda la cancha, porque uh -huh. lo que se vivió en Ferro Pico con fuego artificial, eh, colores, ellos lo quieren repetir, así que... Así que apoyando y así tratando de hacer lo mejor para, para que sea una fiesta el domingo. Mm. Eh, bueno, decía de las canchas, ¿no? Eh, es algo que le, que le tenemos que envidiar desde este lado, desde la Liga Cultural a la Liga Pampeana. La verdad que, que los, los campos de juego, no las canchas, son espectaculares. Hay muchas que están muy bien. Sí, la verdad que sí, la, la, la mayoría están, se preocupan por tener el, el campo de juego lindo para que se, vea, se pueda practicar un fútbol lindo, pero bueno... Es como todo, es gente que falta trabajar en los clubes y proponerse proponerse tener una cancha linda, nada más. ahí esa es la, la única diferencia que hay. De uh, la liga de allá con la liga de acá. Seguro. Ayuda un poquito también la, la posición geográfica, ¿no? De las canchas de, del norte, por ahí tienen un poquito más de agua, tienen algunas sí. facilidades para mantener el pasto. Sí, también en los lugares de entrenamiento también son muy importantes, porque si vos tenés un solo lugar claro. de entrenamiento, no, tu cancha no va a estar linda en... Ni... Nunca, ¿no? Claro, si en la cancha oficial todo el tiempo estás entrenando, toda la semana, y después vas y juegas el domingo, te complica. Exactamente. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió el primer partido? ¿Cómo fue el empate 0 a 0 del fin de semana pasado? La verdad es que fue, muy, fue, fue un partido trabado, que los dos equipos no, no querían cometer errores, Para el, lo que fue el espectáculo, para el que fue a ver partido fue feo, viste, si uno sabe cuándo parece juega partido lindo y partido feo, pero fueron dos equipos que no se conocían, que se conocieron y bueno, ahora nosotros ya sabemos intentar por dónde está la parte débil de ellos para lastimarlo. Así que nosotros ya ahora podemos, en este partido local, podemos arreglar un poquito más porque conocemos las partes débiles del equipo. Mm. Eh, no te voy a preguntar cuáles son, pero sí preguntarte que, cuáles son la, las eh, potencialidades que tiene Juventud Unida de, de Miguel Cané para, eh, Juventud Regional, para, para poder explotar y, y quedarse con el torneo. ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que tiene el equipo? Y nosotros, la salida de contra que tenemos nosotros por las bandas que nos da la, la rapidez, nos da Castillo el vacío, nos da... Cristian Vázquez, y bueno, y después está arriba está Franco Vázquez también que es muy modillo, va toda, y nosotros tenemos el a de espada nuestro que es Nero Valdisoni, ¿no? Mm. Que le quedan dos y te mete tres. Es así. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves a Valdizoni? A lo escuchamos hace poquito y la verdad que estaba muy contento con, con estar en el club. Sí, la verdad que él está, está muy contento, está, está muy a gusto. Yo te digo la verdad, yo fui a jugar ahí porque me habló Marcelo Constantino y, y, y me habló él, así que somos los tres amigos y la verdad que mayormente me convenció él, me dijo que era gente buena, me la recomendó y, y la verdad que eh, estamos todos a gusto en el club y a él se, le, se lo ve feliz en el club. José, eh, después de este torneo, de esta copa, ¿te, te quedás en Miguel Cané? Sí, sí, sí, sí, yo arreglé todo el año a Miguel Cané porque la idea principal de, del club es tratar de, de ascender y bueno, este era un torneo de preparación, que la idea era, la idea era tratar de, de jugar los 12 partidos y se cumplió, así que bueno, ahora nos queda el objetivo que nos planteamos de salir campeón. Estoy, estoy mirando la foto del plantel, la verdad que tienen equipo como para poder eh, competir eh, de manera importante en la Liga Pampeana y también por qué no pensar algún provincial. Sí, sí, sí, la verdad es que la idea principal es ascender. Este torneo se entró de preparación y bueno. Ahora dice, yo no sabía los premios y dice que si salís campeón de la Copa y salís campeón de la vez, tenés una chance para jugar provincial. Uh -huh. Eso me lo enteré esta semana, no lo no, no sabía cómo era el premio que tenía la, la, la Copa. Copa. El, torneo, el torneo de la Copa. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, primero jugar la final el domingo, tratar de ganarla. Así, ah, sí, la verdad, se le da una alegría a la localidad y poder encararla la B de la mejor manera. Seguro. ¿Cómo lo, lo ves al pueblo? Entusiasmadísimo. Sí, la verdad que sí, están tan, tan entusiasmadísimos. Ahora con las redes sociales uno, uno tiene más contacto y, y te dan siempre palabra de apoyo, te mandan ahí un mensajito por el Facebook, por el Instagram. Y la verdad que... Que uno ya quiere que siga el domingo y, y va a hacer todo lo posible para dar una, una alegría a ellos. José, eh, muchas gracias y por supuesto lo mejor para el domingo, eh, que salga todo bien. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por difundir la, lo que es la, la, la final de la Copa de la Liga. Un abrazo grande. A otro, otro para vos y para toda la audiencia. Hasta luego. José Uriben, arquero eh, hoy de Juventud Regional, de Miguel Cané. Este equipo que se ha reforzado realmente muy bien.